creo que está siendo una serie muy pareja y eso se ve reflejado en el score donde donde se están imponiendo las localías eh, creo que ambos equipos tenemos una localidad muy fuerte eh, se vio a lo largo de toda la temporada y que ahora en estas finales la estamos convalidando eh, creo que eso nos genera Algo de tranquilidad porque sabemos que en el caso de haber séptimo juego eh, Podemos definirlo en Boedo eh, Pero bueno, obviamente que no, no queremos llegar al séptimo eh, Y tenemos la ilusión eh, de poder cerrar la serie acá y festejar el campeonato Y con respecto al juego de hoy Vamos a tratar de plantear un juego similar al, al juego 5 eh, Vamos a tratar de de trasladar la misma intensidad que tuvimos eh, en Boedo a, a acá Corrientes, creo que eso fue la diferencia que hubo entre uno y otro equipo, eh, nosotros fuimos demasiado intensos eh, y a partir de eso encontramos muchas ventajas, eh, incomodamos mucho a San Martín, eh, Y a partir de, de nuestra defensa pudimos hacer el juego que, que hicimos durante toda la temporada y que en estos últimos dos partidos que jugamos acá en Corrientes no, no lo pudimos hacer. Así que vamos a tratar de, de repetir ese juego y como te dije antes estamos con, con una ilusión muy grande de, de poder cerrar la serie acá y festejar un campeonato y de cumplir el objetivo final que todos queríamos a principio de año, que era festejar el tricampeonato.